como la mexicana, que vinieron acá, dieron pelea. Perrieron, pero dieron todo. que el, el brasilero también salió y tiró hasta que pudo. Heilan muy difícil. No, ahí fue una noche, la verdad, las primeras peleas fueron espectaculares. Piña, piña, piña, la Heilan no estuvo muy buena. Esa mano que, que le puso de brasilero, que parecía mentira, pero no se podía levantar después. Se levantó, se sentó, se cayó. Así que no, no, una noche redondita, muy linda. ¿Y qué tiene en adelante Luna? En Luna ahora tenemos Los Nocheros, con el Chaquine Guaravecino y Soledad. Bueno, y el 15 de mayo, ¿qué hacemos el 15 de mayo? Bueno, el 15, el 15 de mayo, nos esperamos, el 15 de mayo estamos con la pelea de Narváez, ya por la categoría superior, y las entradas estaríamos sacándolas a la venta el miércoles que viene, así que en cualquier momento ya largamos todo, la carne asador. Y bueno, hay que, perdóname José, hay que ignorar a la gente, el señor que está aquí, Esteban Libera, Marimeca una par, nos da las entradas que nosotros sorteamos a ustedes. Siempre nos regala 30 entradas para que la, el campeón Serrín pueda aquella gente que son de modestos recursos, que entre el viaje y comer algo les cuesta muy caro, nosotros tratamos de ayudarlos dando las entradas que el señor Esteban Libera nos da a nosotros. Por eso el agradecimiento de toda la gente, de todos los oyentes, hacia vos Esteban, por esa actitud que tiene que nos permite los saludar, nosotros podemos a su vez ayudar ...aquellos, porque también, te aclaro... ...que lo hacemos bien, no es para aquellos... ...que sabemos que la pueden pagar... ...es para aquellos que saben que vienen de lejos... ...que el sangue, que la coca, que el transporte... ...que muchas que entonces tratamos de repartir ahí... ...¿qué parece? Me parece honor y le agradecido soy yo... ...porque ustedes hacen mucho por el boxeo... ...y la gente que no puede pagar la entrada... ...que igual puede venir gracias a ustedes... ...que sortean las entradas... ...por más que las de yo, las dé el Lunapar o quien las de ...el importante es que ustedes trabajan informando... Y aportando mucho para el boxeo Y la gente que le gusta el boxeo puede ir a Luna Para a dar boxeo Así que eso es lo importante y lo agradecido soy yo Y hablando de eso, ¿ya está medio armado el festival o todavía estamos eh, faltan algunas peleas de armar? No, no, todavía falta todo falta O sea, todo. lo único que está es Y todavía con el contrato sin firmar me parece eh, La pelea principal de Narváez Pero las demás no, a partir de ahora empezamos a buscarla Porque le digo que como que es... Si bien hace un mes que estamos hablando esta pelea y que estaba 99,9% hecha, eh, la semana pasada veníamos que sí, que no, que se hace, no se hace, se cae y bueno, hoy puedo decir que ya el miércoles salimos a la venta, así que a partir de ahora empezar a trabajar con toda la velada. O sea, si forman Arbay, Eber Briseño, es la de fondo. El lado de fondo, sí, sí, sí, sí Sebastián Geylon va a estar, así que ya te buscamos con, eh, a con quién A ver con quién podemos pelear Tiene que ser un extranjero ¿Cómo, ¿Cómo da el target para el Luna Park? No, Geylon ya estuvo en el Luna Y da buen espectáculo, a mí me gusta mucho Da buen espectáculo, me parece a mí Que, bueno, todavía es jovencito Pero, bueno, tiene mucho futuro Y ojalá pueda estar en el Luna eh, Se está hablando también de la chica de uruguaya Cris Namus, que también puede estar en el festival Hoy escuché a Rivero hablando de eso, pero la verdad cualquiera que diga eh, estoy hablando por, por comentarios, por rumores o por ganas, pero la única confirmada es la de Narváez. Ahora, eh, Esteban, es difícil organizar una nueva par, ¿no? porque sí, la gente sí, sí, piensa que es todo fácil pero realmente hay tantos gastos es tan complicado, yo me acuerdo que en una de las peleas uno de los eventos me dijiste y a veces conviene, traer 3 o 4 peleas buenas a tratar la pérdida de lo mismo que mucha gente por ahí no lo ve tan así pero también quiero que le explique al público, el claro, público, cómo no, es el, el movimiento ¿no? No, el Luna, para que sepan en todas las peleas que hemos hecho hasta ahora en todas, todas, todas si no fuera por algún sponsor muy importante en todas digo pérdidas Y es así, el boxeo para el Luna Park no no es negocio. En esta nueva temporada no fue negocio, ya con Tito a lo último no era negocio, también por eso se cerró. Lo que pasa que yo tengo fe que todo va a cambiar, que va a mejorar, que van a aparecer los sponsors y que vamos a poder tener un mejor ingreso todos los argentinos para poder pagar una mejor entrada y así salir más más beneficiosos todos. Pero no es negocio para el Luna hacer boxeo. Si no hay más boxeo todo en el año. No hay tampoco tantas figuras para, para tener, ni amateur, tampoco, ni profesionales como para compasar más seguido. Sí, eh. Eh, por, ahí, por ahí están, pero a veces los promotores muy difícil formar a todos. Mirá, yo te digo, eh, eh, yo hablé ayer con el potro Obregú, me decía que se, le, se cayó la pelea con Bradley, que ahora va a Maidana. Y bueno, y hoy hablé con Mario Arano, me dice, estaría bueno hacer la pelea frente a Sebastián Luján. Esa es una pelea que no digo que es una super pelea, pero para Luna Park puede ser ¿Sí? una buena pelea. Pero primero o se hay que ponerse de acuerdo con los manejadores de ambos. Y, y te salen pidiendo locuras que se hace muy difícil que la gente por ahí dice, "¿Cómo no se puede hacer una par? No se puede hacer porque lo, eh, los precios son exorbitantes, lo que las bolsas para el mercado argentino son muchas. Las bolsas son caras, es lógico los, más, los más. Es lógico que el boxeador quiera ganar más, o sea, ojalá podamos pagar más también, pero las bolsas son caras y la organización es cara. Y en este caso los títulos del mundo son muy caros. porque pasa que es caro para el actuar porque cualquier boxeador antes te decía que hacía una parada de él y hubiese un departamento. Lo que pasa que cambiaron todas las cosas, cambiaron los gastos, cambió el ritmo de vida, cambió todo. Yo capaz que el boxeador no gana lo que tendría que ganar, pero porque no da más para que haya. Antes peleaba el boxeador de fondo, peleaba por el 20% de la recaudación. Y con eso se han comprado algunos hasta dos o tres departamentos. Hoy, si pagamos el 20, con el 20% de la recaudación, tenemos que invitarlos a cenar enfrente porque ni siquiera pueden pagar la comida. Así que es una realidad muy distinta a la de ahora la de antes. Además, hay muchos de arriba, muchas amistades, muchos que no pagan, ¿no es cierto? Ah, bueno, pero eso siempre hubo, siempre hay, siempre va a haber. Y bueno, el lunes grande, así que hay... no me encanta, como nos encanta a todos, es un boxeador... Eh, en cuanto a, al público, es un buceador taquillero, yo creo que, que llenaría el luna, tanto como Narváez. Sí, Hasta sí, ahora el, el... Narváez ya está hecho, bueno. Narváez es una marca que, registrada, no sé, el chino no, tiene que entrar. Con Bingo se ve la pelea que pensábamos el año que viene, ¿no? Okay. Eh, Maidana con Matisse. Con Matisse. Ah, sí, sí pero... Pero no, quiero ser. Pero, sí, está bien, pero me, me imagino yo que Matisse debe querer y Maidana no, y es lógico que que Maidano por ahí no quiera. ¿Por qué adivinaste eso? Porque nosotros hicimos todas las cosas y, y, y de ahora no quiere hacerla. Además, dice que lo ofrecieron y que Maidano no quiere hacer la pelea. Y después, bueno, Marcosián no, te no, siento es que distinto. El, el año que viene, porque o sea, él tiene firmada tres peleas con HBO, ahora pelea el 19 de junio, y supuestamente a fin de año, si no es la unificatoria que no va a ser con Can, seguramente será con otro rival de, de buen nivel. Pero por ahí el año que viene, hay que ver, Luca, cómo está. Creo que sería una pelea que realmente llenaría, ¿no? Sí, llenaría, estaría muy bueno hacerla, ojalá se pueda hacer, ojalá haya muchas de esas peleas entre boxeadores argentinos que, que se tienen ganas y tienen que pelear. Pero hoy Mario Arano quiere hacerla, Mario Margocián no. Si fuera al revés, Mario Margocián quería hacerla y Mario Arano no. Eh, pasa eso, entonces hasta que no se pongan de acuerdo todos los promotores en decir, o todos los manejadores en decir, bueno... Peleemos todos por un boxeo mejor, yo creo que cada uno cuida su quintita, su rancho, y habiendo tantas categorías, tantas organizaciones, tanto todo... Hoy hay 81 campeones en mundo. Claro. 81 campeones del mundo entre regulares no, e interinos. No, no, o sea, hay que ver... Los supercampeones... Los supercampeones y todo. En el año 2017, era 8, la época buena, así que imagínate ahora 81, es impresionante. No, para acá no pelean Matisse con Maidana si pueden ser los dos campeones, supercampeones y distintas categorías y todo, todo por versiones distintas. Eso, claro, como argentino queremos verla Como argentino queremos verla, todos quieren verla, pero yo lo veo muy difícil Ya cuando hicimos en el Luna Carrera con Velasco y Timora con Díaz, eso ya fue un aborto de la naturaleza sí, claro, sí, Fue sí. uno de los mejores festivales la la mí, tremenda la dos peleas Para mí fue el mejor festival que hicimos en el Luna, donde nadie sabía quién podía ganar Me acuerdo que hasta hicimos una encuesta y fue parejita, quién ganaba, todo Pero ahí, no sé por qué, se pusieron de acuerdo entre los tres y cada uno puso un boxeador. Bueno, dijimos...